Mirar a lo lejos, sin salir de la puerta Sin salir de la puerta puedes conocer los caminos del mundo Sin mirar por la ventana puedes conocer los caminos del cielo Cuanto más lejos te vas, menos aprendes Por eso, el hombre sabio llega sin necesidad de caminar Sabe sin necesidad de mirar No actúa, pero realiza Abrimos micrófonos, bajamos al maestro Bob y tenemos un lugar de Luga, tenemos a un grupo de gente en un cayuco en el éter y se van a dar un abrazo colectivo. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿cómo estás? Sí, bien. Sí. ¿Cómo estás? Bueno, aquí en la puerta del centro cultural con los amigos. ¿Qué hace? Y, bueno, viendo un, viendo un poco el centro de la ciudad y teníamos aquí un encuentro para hacer el bilan de las actividades de lugar Vacances Loisir, de unas actividades de, de vacaciones de verano que hacemos. Es una forma, porque nosotros habíamos visto que aquí, bueno, los políticos, pues el ayuntamiento organiza, solamente organizaba por los barrios, por algunas asociaciones de los barrios que ya tienen, están bien, ya eh, también que ya están implicados políticamente. Eh, de costumbre olvidaron a la gente, los jóvenes que viven en los barrios de afuera, como algunas que Rafa, bueno, conoce bien, Rafa, ¿te acuerdas? Son algunos barrios que se queman a veces porque las condiciones de las casas bueno, no están hechas con materiales de, de recuperación con hierbas. Barrios construidos con material de recuperación. De uh -huh. Solamente con asociaciones de, de estos barrios afuera. Y lo llamamos Luga, lugar, verano, Luga, no, sé, no sé cómo se dice en castellano, ¿sabes? Loazir, no loazir, eso nos en lo puede traducir Juan Alberto. ¿Qué significa loazir traducido al español? Placer, disfrute, ocio. Mm -hmm. Hobby. <risa> Smoke and joys, it's time of peace, into a time of war. war, war, war, war, war. Smoke and joy, people, I smoke and joy, and then I smoke. Estamos en Irradia, estamos conectados con Senegal, donde ahora mismo hay un pequeño problema informático ¿Y de qué va este programa, Manolo? ¿De qué va esto de Irradia? Pues eso, de lo de siempre, de, de todo el mal rollo y el poco buen rollo ¿Cómo? ¿Que va de mal rollo el programa? No, el programa no, me refiero que aquí se comentan los malos rollos Porque si hubieran buenos rollos, no estaríamos aquí ¿No? No Yo, yo sí estaría estaríamos, también. ¿eh? No, no, estaríamos eh, en otro lado, en other side. Vamos a ver, Ana, ¿tú, qué, ¿tú opinas lo mismo? ¿Mal rollo, mal rollo? No, yo creo que no. ¿Qué? <risa> <risa> yo ahí tengo diferencias con Manolo, porque yo creo que sí es verdad que hay una parte en ese sentido, pero hay otra parte que, que es el placer de comunicarnos, ¿no? Y de estar, de ser. Vamos a hacer un pequeño ejercicio, vamos a intentar las noticias buenas, eh, hacer la ola con ellas, y las noticias no tan buenas o las noticias malas, eh, darles la vuelta hasta conseguir que sean buenas, Lidia, tú te ves capaz de ello, venga, convertir... Noticias... Ya, veo que, ya veo que tienes ganas de movimiento hoy, <risa> sí, claro, <risa> venga, venga, sí... Venga, a ver quién tiene la primera noticia positiva a mano. Bueno, en algunos periódicos pueden dar esta noticia de otra forma, pero también se puede escuchar así, si uno la formula de esta forma. Los ciudadanos griegos, después de dos años de acción ciudadana, han conseguido que su gobierno tenga que asumir un referéndum para que el pueblo decida si se acepta o no las medidas económicas que se están implementando sobre el Estado. Y esto también es decir que los ciudadanos griegos han conseguido que toda la forma de funcionar la deuda, no solo en España, perdón, no solo en Grecia, sino en todo el resto de Europa, se ponga en cuestión. Claro, que esa noticia también se puede dar de otra manera. Por ejemplo, Europa se hunde por culpa de los griegos. ¿cómo ves tú la noticia? ¿Por el lado A? ¿Por el lado B? ¿Cómo la ves tú? ¿La ves como Merkel? ¿La ves como los ciudadanos griegos que están en la calle mmm, deseando ese referéndum? ¿O la ves como Merkel que dice que los griegos son unos impresentables hundidores de Europa? Yo lo veo como lo ven los ciudadanos griegos, ¿no? Que tienen todo el derecho del mundo de aceptar un rescate o no. Y, y si no quieren que les rescate, que no la rescate. Eh, su decisión, ¿no? Porque se rescate y lo rescatan ahora, pero al, a lo largo van a tener que devolver ese dinero. Los vuelven a rescatar. Y, sí, pero a lo largo <risa> a, el el a, la, a la larga sí. lo vuelven sí, a rescatar. Y estarían siempre en deuda con la Unión Europea, ¿no? Venga, yo hago un matiz. Eh, lo primero que ha hecho el primer ministro griego, Papandreou, ha sido mmm, ...dar de baja... ...a los jefes de las fuerzas armadas... ...marina, ejército... ...y tierra... ...marina, aire... ...tierra, estos tres... ...porque... al Europa... ...ver que no le salen las cosas... ...como ellos pretendían... ...que no era ni más ni menos... ...que quedarse un país por la cara... ...sobre todo Alemania... ...porque Alemania no tiene playas... ...pero tener Grecia propiedad suya con todas las playas si sí era un interés entonces eh, el conato era el siguiente si se le deja de pagar a los militares los militares se rebelan y automáticamente podía haber un golpe de estado dejo esto en el aire Venga, a ver qué tal esta otra. Más de 100... ¿100 qué? ¿Personas? ¿Entidades? Más de 100 representantes de diversos colectivos del Estado se han reunido en la ciudad de Valencia para exigir la libre movilidad de las personas migrantes, denunciando el agujero que hay en el Estado de Derecho en lo que concierne a los Centros de Internamiento para Extranjeros, o abreviadamente CIE y lanzan una campaña nacional para su cierre, a la que se han apuntado hasta los jesuitas. Claro, claro que esta noticia se puede dar de otra manera. Hay un grupo de disparatados ciudadanos del país español que no merecen, no merecen la nacionalidad, que están cuestionando la política migratoria, de este honorable gobierno sí, sí, sí, tú, sí, yo, sí, tú, sí, Rafa, parece que ves mucho tu intereconomía sí. <risa> Las primeras medidas que, van, que se pretenden adoptar es eh, eh, Suprimir el derecho a huelga ¿Aquí en España? Sí, esa es una de ellas Por supuesto que ya se ha suprimido el derecho a la rebelión. Bueno, ahora con la nueva legislatura de lo que nos viene, lo que nos queda por venir, ya veremos todo lo que se eh, va a que... suprimir. También, sí. también se puede hablar respecto a las hipotecas, por ejemplo, diciendo, bueno, eh, hay 36.000 desahucios, en torno a un millón y medio de expedientes de ejecución hipotecaria en los juzgados, ...y probablemente entre unos 600.000 más... ...o también se puede decir, existe una plataforma de afectados por las hipotecas... ...donde las personas trabajan para defender su dignidad... ...como víctimas de esto, de el capitalismo, de la avaricia, de la mala suerte... ...y esas personas que se reúnen, hace tres años eran pocos y estaban en Barcelona... Ahora son muchos y tienen varias reclamaciones que ya suenan en todos los lugares. Por ejemplo, moratoria en los desahucios ya, ley de dación en pago y consolidar un parque público de viviendas. El otro día comentaban de que eh, durante el mandato de Tony Blair en Inglaterra con sus políticas eh, llegó a, a dejar casi un 50% de la población sumida en, en una pobreza que, que nunca habían conocido, el neoliberalismo. ¿Vale? Y esto es lo que viene ahora aquí, pero con mano dura, con mano dura. Como decía Tito el otro día, ¿verdad Tito? neoliberalismo, capitalismo a veces nos llena, nos, decimos muchas palabras pero es tan fácil como decía Tito el otro día ganamos 400 euros y los pisos están a 40 millones de euros esto hay algo que no, no cuadra no mm. <risa> pero no lo sé es, es todo cuestión de, por ejemplo en Austria, en Viena en Viena el Estado posee en propiedad unos, unas doscientas y pico mil viviendas que alquila. ¿eh? Y son pisos de ciento y pico metros cuadrados, con más o menos aclimatados para el clima de, de arriba. Y aparte de eso, como Viena es una de, de las zonas de Europa donde los Salzburgo tuvieron su reinado y tal... Pues hay cantidad de palacios, pero cantidad de ellos que ha hecho el Estado. Alquila. Alquila viviendas en los palacios. Justamente en, en Austria, donde están los jardines de los Habsburgo, todo el palacio, a mil y pico de euros, tienes una vivienda. O sea, es... Claro. Pero me siguen si salen las cuentas, porque ganando 400 euros y la vivienda a mil... No, pero no, no ganas eso. Es solo, es solo... Mira, vamos a ver. En España el salario mínimo era 600, ahora son 400, ¿no? Pero hace poco eran 600. En Francia, 1.300. Alemania, 1.800. Mi hermano está en Suiza, 2.400. ¿De acuerdo? Con, es, con, con esas cifras sí puedes pagarlo, más o menos. Con mil y pico de euros que cobres en mano al mes, sí puedes pagar 300 o 400 euros de vivienda. Lo que no puedes pagar es, cobrando 400 y pico, 300... ¿Qué vivienda hay ahora aquí, en este territorio, por menos de 300 o 400 euros? No existe. Y si te tienes que desplazar al lugar de trabajo, ya no te da. ¿Sí? Miseria. Se llama miseria... ...que la crean los miserables. Lo que está bien plantado no se puede arrancar. Lo que se abraza firmemente no se puede desprender. Los descendientes llevarán a cabo los ritos ancestrales... ...por generaciones sin fin... Cultiva la virtud en tu persona, y esta será parte de tu ser. Cultívala en tu familia, y esta perdurará. Cultívala en la aldea, y esta crecerá. Cultívala en el estado, y éste florecerá. Cultívala en el imperio, y éste será universal. Por lo tanto, en sí mismo se ve lo que sucede en los otros. En la familia se ve lo, que, lo de la familia. En la aldea, lo de la aldea. En el estado, lo del estado. En el imperio, lo del imperio. ¿Cómo conozco el imperio? Por esto. Desde el pasado 22 de octubre, 65 tiendas de campaña ocupan el espacio de la plaza Cinelandia, en el centro de la ciudad de Río de Janeiro, en Brasil. El movimiento Ocupa Río surge de una insatisfacción de la sociedad civil hacia los actuales sistemas políticos de la mayoría de los gobiernos. Nos lo cuenta Catarín Flor, desde Río de Janeiro. Desde...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 El movimiento Ocupa Río surge de una insatisfacción de la sociedad civil hacia los actuales sistemas políticos de la mayoría de los gobiernos. Nos lo cuenta Catarine Flor, de la agencia Pulsar, de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y el Caribe, desde Río de Janeiro. Pulsar Brasil estuvo en el acampamento de los indignados en Cinelandia, centro de la ciudad de Río de Janeiro. Mateus Santos y Rafael Indignado hablaron sobre cómo están organizando la ocupación instalada en la plaza pública. Reflejo de un movimiento global... Ocupa Río surge a partir de una insatisfacción por parte de la sociedad civil hacia los actuales sistemas políticos de la mayoría de los gobiernos. Ya se pueden contar cerca de 65 carpas instaladas. Diariamente circulan alrededor de 250 personas. Los participantes organizaron grupos de trabajo donde se promueven debates para definir las formas de encaminar la movilización, desde La y seguridad de los participantes, hasta reflexiones teóricas y acciones prácticas, son debatidas diariamente. Para el movimiento, las repercusiones en la comunicación comercial son pocas. Mateus Santos y Rafael Indignado dejaron claro que contrariamente... <risa> que, Manolo, te ha hecho gracia el tema, ¿no? No, sí. Sé. ¿Qué dijo la chica, Rafael <risa> indignado? <risa> sí. La chica, ¿qué dijo? Hay un Rafael indignado. Hay un en Rafael. En Brasil, sí. eh. Y, eh, Lidia, tú estuviste en Ecuador recientemente, ¿no? En Ecuador hicieron una cosa con la deuda, ¿no? ¿Qué hicieron en Ecuador con la deuda que tenían? Lo de las multinacionales. Manolo lo sabe, mira. No Yo lo único que sé es que en la cumbre iberoamericana que ha habido hace unos días, que fue el, este payaso, el, bueno, el Juan Carlos con el zapatero, pidió la palabra el señor Correa para decir denunciar al FMI y al BMI y mandarse a mudar qué dijeron ¿Qué dijo? cómo se quedó el resto del, de la audiencia yo creo que le faltó al otro decir por qué no te callas <risa> esta vez no lo dijo no tuvo tiempo no tuvo tiempo, <risa> ya no tuvo tiempo. En momento. la próxima desgraciadamente se celebrará en Cádiz pero bueno mejor mejor porque así los tenemos más a mano <risa> lo que quieras. Bueno, Ecuador creo que simplemente por un documental que han hecho en Grecia precisamente que se llama Deudocracia en ese documental hacen un apartado para explicar qué pasó en Ecuador Ecuador dijo, bueno tenemos una deuda, esa deuda es ilegítima, es una una deuda odiosa, existe ese concepto, es decir si el que prestó el dinero sabía que el que recibía el dinero se lo quedaba para él y no era para el Estado, y si efectivamente el otro desvirtuó el dinero y no se lo dio al pueblo, entonces esa deuda es odiosa, no hay por qué pagarla, existe esa terminología, no aunque a veces hay intentos de no emplearla. Por ejemplo, con Irak, una vez ya efectuada la invasión, a Estados Unidos le interesó que el Estado mm, nuevo iraquí, títere de Estados Unidos, no tuviera la deuda. Y entonces hizo que los demás países se la tuvieran que perdonar. Pero encubrió el mecanismo. Todo esto se cuenta en este documental, Deudocracia, subtitulado al español, al inglés y a otros idiomas. Y cuentan que en Ecuador lo que hicieron fue hacer una auditoría a la deuda. Convocaron a personas destacadas en la economía de, de distintos lugares del planeta, los convocaron en Ecuador y invitaron a la población a preguntarse ¿esa deuda es legítima o no? ¿hay que pagarla? ¿hay que pagarla en parte? Resultado, cuando la población ya empezaba a pensar que esa deuda era ilegítima, el, el valor de los bonos y contrabonos que se habían hecho a partir de la deuda empezaron a perder valor. Y cuando perdieron mucho valor, lo que hicieron los ecuatorianos fue, de forma poco manifiesta, ir comprando la deuda a 10 veces menos el precio de lo que valía un mes antes. Con lo cual, se han quitado la deuda de encima pagándola. Pero tras que la deuda cambiara su precio cuando ya el pueblo la estimaba ilegítima. ¿Qué te parece? Pues aquí en España el acuerdo de, del presidente este con el mamoncete del otro es ni más ni menos que por encima de todo primero se paga la deuda con los dineros públicos. El acuerdo que habría que someter a referéndum como ha hecho Grecia, aquí se ha pactado entre PSOE y PP para que por ley, primero con el dinero público se va a pagar la deuda y después, si queda, que no quedará, porque ya está en 320 puntos. Yo no sé lo que es eso, pero me da que es mucho, mucho punto. Bueno, ahora quien está peor es Italia, ¿no? Italia va a fa un culo. ¿No va bien? Italia, Italia, Italia, tío. Italia es una mafia desde por la matina hasta por la noche. Y encima tienen ahí al, al jefe de Estado de la Iglesia, que ya es el colmo de los colmos. ¿Qué me dices de Italia? Pero, oye, ¿qué me dices de Italia? Si aquí en el sur de Tenerife el PP llevaba número 4 a la lista al mafioso de la Gomorra este... A un mafioso que lo acaban de detener. Iba al número 4 del PP en Tenerife. No, no, ¿Ustedes no se han enterado de eso? No. Sí, sí. Entonces, sí, sí. ¿No? no nos habíamos enterado, amigas y amigos. Vamos a repetirlo. A ver, Manolo. Repito. <risa> ha habido unas detenciones de mafiosos que en Tenerife no es el primero ni el último. Olaf Palmer. Es decir, ya han habido... Hay mucha mafia aquí en las islas. Bueno, pues de esta mafia gomorra italiana, el capo que estaba aquí en Tenerife iba como número cuatro en las listas del PP. Es decir, que se podría dar la noticia también de una forma así como ¡Por fin ha sido detenido un miembro de la mafia en Tenerife! <risa> otra buena noticia desde el punto de vista positivo ¿no, ya pero teniendo en cuenta que uno de la mafia no es más que un uno bueno. cuando hay países enteros que son mafias entre ellos el más el más fardón del mundo que es los USA los estados juntitos de América una república constitucional de acuerdo y eso es que A eso no, no se les toca. El día 29 ha convocado el negrito zumbón a los dirigentes de europeos a la Casa Blanca. ¿19 de qué? 29. ¿29 de qué? De De noviembre. De noviembre, sí. Pero o sea que está ya a la vuelta de la esquina. ¿La, la agenda de Obama y los otros nos interesa realmente a nosotros? Sí, porque la Casa Blanca tiene esa cosa, que nos molesta. Hablábamos aquí que en, en África, en diferentes países de África, muchos de los chicos llevan plasmado en su camiseta la imagen de Obama, idolatrándolo, ¿no? Como, como un ídolo y el salvador casi. ¿Y qué canal el de televisión ven? Ya eso será eh. menos. No, pero Yo no. creo que hay más camisetas de Bob Marley que de Obama. O de Bin Laden. No, pero otra no, vez... Bin Laden no creo. <risa> no, ¿cómo que no, no, no, no. No, no, no. Es no. verdad. Otra vez más nos vendieron la moto que Obama es africano. Y al mismo tiempo musulmán, ¿no? Para reaccionarlo con los países musulmanes y africanos. Y al final se la metieron doblada, como siempre, ¿no? Al final no salió ni musulmán ni africano. Yo creo que si lo arrascan bien, sale un rubio, pero. <risa> Eso dijo un hermano africano que, que ese individuo era un Bush pintado de negro. La verdad que sí, un tío que tiene tres guerras abiertas y le dan la, el, el premio Nobel de Paz. Bueno, también se lo dieron a Kissinger, que es un carnicero, que es el coautor de la Marcha Verde del Sáhara. Bueno, Henry se, Kissinger y Richard celebra, Nixon. Bueno, se, se celebra el aniversario, triste, ¿no? Pero se celebra un año desde la desmantelación del campamento de la dignidad. Están rodeados de militares. Sí. Tito, vamos a ver cómo podríamos dar esa noticia de una forma positiva. Que hoy un día como hoy empezó la gente a darse cuenta que es indignados, ¿no? Que son indignados, porque antes nos dábamos cuenta que somos indignados. Y Tito, mmm... Decía Lidia que es una fecha triste. ¿Tú la ves triste, la, el aniversario de Gdemi De una parte sí, de otra no, ¿no? De una parte, de la parte que física, por decirlo de alguna manera, nos afectó mucho, ¿no? Porque ha sido tragedia, ¿no? Pero de otra parte, la espiritual o la mental, esforzó mucho la causa y... Nos dio otra vez la luz para seguir luchando por la causa, ¿no? Porque estaba media pachuchilla, pero otra vez está reforzada y, y vamos a seguir manteniéndola. Vamos para el Sáhara, Tito. Vamos para allá. Bueno, vamos a ver, vamos a ver ha vuelto a ser noticia esta semana. ¿Qué ha pasado y cómo, cómo lo analizas tú? Mm, nos enteramos esta semana que el gobierno marroquí otra vez le prohibió al eurodiputado de Izquierda Unida, Willy Meyer, la entrada en el Sahara, ¿no? Siendo un eurodiputado ¿no? de la Unión, del Parlamento Europeo y lo agredieron en el mismo aeropuerto, lo agredieron la policía marroquí. Matizo en territorio español. Ah sí. sí. Porque en, en el avión, en cualquier avión, ¿eh? cuando toma tierra en, en un aeropuerto, se considera territorio de bandera, de su bandera, ¿vale? Sí, sí. Y entonces, como Vinter, no hay que llevarle una escalerilla para que desembarque, sino que el propio avión abre su escalerilla, fue en territorio español. ¿Ha dicho algo España? ¿Han dicho algo esta gente? No, porque y no si interesa. eso se lo hacen a un, a un eurodiputado, ¿qué no le harán a las pobres personas que tienen que soportar eso allí? Imagínate, ¿eh? O sea, que es, es, es una afrenta diplomática para haberle pedido explicaciones, cosa que no se ha hecho. Sigue, Tito. Sigue tú. Venga, estamos en el aire, colega. Sí, hay dudas sobre qué hablar. Hay un periódico abierto, pero a lo mejor hay que hablar un poquito más de cosas interiores. Del sonido del mar, de un conejo, una mariposa y una lagartija, que se nos cruzan en el camino, para redimensionar las noticias, ¿no? Del hierro. Uh -huh. Que hay un mosqueo en el hierro, cosa fina. Ayer, ayer me estaba viendo yo en, en las redes sociales que había que aprovechar ahora e irnos todos de vacaciones, cuando pudiéramos pasar un fin de semana al hierro, que aquello está, bueno, aparte que está todo desmantelado, es desolador ver como lo que se respira en el hierro, la tristeza de sus habitantes, lo abandonados que están y el poco apoyo que están teniendo. Esta eh, coalición canaria. Están diciendo, el se tiene que, que, arreglar, están diciendo que por lo menos ir allí a, a quedarse, intentar que el hierro... Eh, ...recupera algo de vida, porque está muerto y la gente está muy asustada. Pues, pues que estén asustados, porque la cosa no es, no es una broma, ¿eh? O sea, hay como tres o cuatro bocas. Y, ¿Sí? sí ¿Es tan sí. grave? Por el norte sí, también, ahora sí, está por el norte. Sí, también. sí, sí. No es que sea grave, es que no se sabe... Y el problema está en que lo que saca, el, el, lo que emana el volcán o el magma este en contacto con el agua puede, puede ser explosivo. O sea, no es una broma, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, la UMD ¿Qué? acaba de marchar para allá para crear un campamento para 1.200 personas. ¿Qué es la UMD? Unión Militar de Emergencia. ¿Qué tal si damos un mensaje Un pensamiento A la gente del Hierro, un abrazo Mental Mental y colectivo ¿Eh? Pegué otro vino En la escalera Con un vecino Le fuimos dando Lo liquidamos y nos jugamos Otro fiado, la doña no Se va a enojar La más Medio cabrera Nos regaló Bueno, creo que tenemos a una persona en la isla de La Palma. Mamen, ¿nos escuchas? Hola. Mm, mm, mm, mm, parece que todavía no tenemos conexión con Mamen. No evitar. Seguro, seguro que esto me cae. La y de en Estados Unidos, las marchas de los indignados cobran más fuerza a raíz del accidente que, eh, que cayó sobre un marín estadounidense. ¿Se ha enterado de eso? Un marín que formaba parte de una marcha accidente no Ajá. ¿qué fue Tito? un asesinato hecho a regla ¿lo mataron? sí, lo mataron ah, ¿muerto el marín? sí ah, yo pensé que se había golpeado en la cabeza pero que no había muerto no, lo mataron ellos ¿que han muerto? ¿sí? por lo que yo sé, se lo mataron en una manifestación en Oakland, California, ¿no? ¿Sí? Barcelona, bar mariachi, varias noches, varias tardes, va riendo, va rompiendo, varias noches, varias tardes, y la gente. No paras de navegar, eres un poco suicida, solo paras en el bar, marinero de los tiempos, que conoces bien el mar, cuando tú llegas a puerto, tu misión es descansar, pero las olas te llaman. En een keer más te vas, en el recuerdo te en puerto, escuchando tu cantar. Bueno, volvemos a intentarlo a La Palma. Mamen, ¿nos escuchas? Hola. Ahora buenas, ahora, buenas noches, buenas noches La Palma. Aquí estamos Xavi y yo. Xavi y Mamen bueno, no, Chavi. en La Palma. Hola, Xavi. Bueno, aquí en el barco hay más Hola. gente. A ver, a ver, marineras, marineros. Yo estoy de capitana hoy. <risa> Y me llamo Ana, una capitana que no habla, solo está escuchando Al abordaje <risa> Y... a ver, a ver Y Tito, como siempre Y por aquí... Hola, ¿qué tal? Lidia, y por aquí... Buenas noches, yo soy Juan Alberto Venga, pues entonces, mamen eh, Bueno, hay una personita que a lo mejor nos está escuchando casi ya o dentro de poco que se llama María Piedra, pero en francés, Marie Pierre. ¡Ay, qué bonito! Que se unirá con nosotros al final del programa y que conoce a Mamen y nos ha dicho ¡Oye, que entre Mamen en la antena! <risa> Entonces, Mamen, estás metida en un proyecto y Xavi también, ¿no? Los dos. Sí, estamos comenzando aquí un proyecto que, bueno, que no es que sea realmente nuestro porque es algo que que está empezando en muchas partes del mundo a la vez. Lo que pasa que, que nuestro papel es, es desarrollarlo aquí en la Palma, ¿no? Y, y bueno, pues, pues, comentar. ¿Quieres que explique un poquito de qué va? Sí, yo creo que lo primero dar el nombre, ¿Vas? ¿no? Dar el nombre, el nombre del proyecto. El nombre del proyecto es la macadamia. Nombre ¿Va? de nuez, de origen australiano. <risa> Y, y la idea de la macadamia realmente mmm, es bastante grande, ¿no? Pero lo que sería la, la idea inicial, la semilla, sería un banco del tiempo. Igual que, que se están gestionando en muchas partes del mundo, donde el tiempo de todo el mundo vale lo mismo. Y eh, no hay moneda de cambio en sí, o se podría decir que la moneda de cambio... ...que la moneda de cambio es el tiempo. Uh -huh. Y la okay, macadamia, vale. se la macadamia, bien, ¿no? se, se oye con alguna interrupción, pero se va oyendo, se va oyendo. La macadamia, vale, tú conocías estamos esa... Estamos <risa> estamos fuera de la civilización. Un uh -huh, lugar tranquilo. Bueno, ¿y cómo, cómo surge el deseo de meterse en una historia como esa? Pues, pues más que decir, yo creo que fue una necesidad. ¿no? Particularmente en mi caso puedo hablar porque estoy criando una niña sola y, y profesionalmente pues, he tenido que hacer un parón ¿no? para, para criar a la niña. Y claro, mi capacidad económica… La que, la que se oye por detrás es la niña. Bueno. La, que, decía, la capacidad económica pues, es diferente, no puedo, no puedo vivir como vivía antes. ¿no? Entonces… Sí, y en una isla como La Bana creo que está funcionando muy bien. Y esto es una manera de, de establecer como un sistema paralelo donde, donde se puede funcionar sin dinero. no Donde la semilla sería el banco del tiempo, pero, pero realmente dentro de, de la macadamia cualquiera puede conseguir comida, servicios, formación y arte, un montón de cosas a cambio de tiempo, no, no es necesario el dinero, por eso, por eso yo creo que es el momento ¿no? de, de que cuaje una idea así. Hola, buenas noches. Enhorabuena por la, Hola, inici por la iniciativa. Ev ah. Evidentemente yo he ah. dejado ah. caer aquí en el, al colectivo de compañeros y compañeras de que es necesario empezar a aprender del corralito, eh, es, es muy necesario Ay. y tu, he tenido la experiencia de poder charlar con la esposa de un comandante de, de líneas aéreas que se ha quedado en el paro, lleva ya bastante ha perdido la casa y estas personas de 8 o 10 mil euros al mes están viviendo con 420 ella me ha reconocido de que creía que no lo iba a poder conseguir pero que cada día es más feliz Ahí estamos. <risas> o sea que ¿eh? no, no. y fíjense que resulta sí, que en estos momentos también, bueno. ah. Sabi, sabi, dale ah. sí que estamos mucha gente no ahora en una situación parecida no que estamos muchos sin trabajo y pero tenemos muchas ganas no hay mucha gente que que nos apoya no como ustedes y tienen muchas ganas de, de cambiar todo ¿no? y, y creemos realmente que si, si la gente se une entre nosotros mismos y sin, sin tanto intermediario y tanto, tanta complicación que nos hemos hecho, tenemos, tenemos de todo para todos, para estar todos felices de verdad. ¿no? Y, nada más, y nada más hacer este cambio, no este, aunque, aunque cueste el día a día a veces, ¿no? y nos encontremos dificultades, ¿no? por lo menos... No hay nada de alegría, ¿no? Y conocemos mucha gente y compartimos con mucha gente muchas cosas que, que están igual, ¿no? Sí, sí, habla, habla pues. perdón, gracias. Bueno, yo me planteo, mmm, cuán, bueno, no sé, cuán, eh, ¿qué tal está reaccionando la gente en La Palma? Eh, ¿Hay en todas las partes de La Palma, hay una zona en la que hay más, menos? Bueno, inicialmente la idea comenzó eh, realmente a través de servicios sociales del Ayuntamiento de los Llanos de Aridane, ¿no? Porque particularmente me puse en contacto con ellos porque me hizo falta pedir ayuda en un par de ocasiones y viendo un poco la realidad les comenté la posibilidad del Banco de tiempo y demás. Y, y ahora con el nuevo gobierno parece que hay, hay oídos para escuchar y entonces ya nos han citado y fue un poco cuando, cuando se empezó a gestar el proyecto en sí pasarlo a la acción. No disponemos eh, de todos los medios, a lo mejor de los que deseamos, porque la visión es que sea una red de intercambio para toda La Palma, pero que en cada municipio o zona haya un, un sitio físico, que sería perfecto tener una finca con construcción para poder hacer actividades allí, que sea una especie de centro de día donde la gente pueda realizar sus intercambios. ¿no? La macadamia realmente no… Sería como un espacio que para que la gente pueda interaccionar entre sí y cada uno comparta lo que quiera compartir ¿no? no realmente, pero realmente la macadamia la hacen las personas que hacen los intercambios ¿no? Y... Ok, mamen eh, una preguntita yo soy Juan Alberto eh, nos podrías comentar un poco qué diferencias hay entre, o es que no sé yo hace varios años estaba por La Palma y había ya un banco del tiempo funcionando que era el de uno que funcionaba con los draguillos creo en la época en Punta Gorda Están conectados con Entonces, ellos o ellos no hay... acabaron ya y no sigue ese banco del tiempo o no hay conexión, ¿sabes? Sí, sí, la cosa pasó, sí hay conexión. Eh, el banco del tiempo ahora mismo del que comentas tú, que utilizaban la moneda complementaria del Drago, está creado pero está como inactivo, ¿no? La página en internet está, está como parada ahora mismo, necesita que de... ponga energía en el banco del tiempo, ¿no? Eh, entonces hemos estado hablando con ellos para ver si, o bien, eh, aprovechar todo el trabajo y toda la experiencia de ellos, que, que por supuesto es, es, sería una bendición, ¿no?, porque, porque, porque ellos la tienen, la experiencia. Y estamos ahora mismo intentando acercar, no se sabe de qué manera, si, si haciendo sinergia de los dos grupos y que uno coja al otro… Pero realmente el, el objetivo y el fin es el mismo y, y con el tema de que haya dragos que tienen moneda complementaria y nosotros no, no contemplamos el crear una moneda complementaria, sobre todo con visión a un futuro que se habla, que sería nuestro sueño, que se conectasen todos los bancos del tiempo del planeta ¿no? y de golpe pues yo tengo aquí 50 horas acumuladas y me voy a Shanghái y tengo durante una semana comida y dormida por, por el trabajo que he realizado en La Palma. Eso sería un sueño, ¿no? Y no, no necesitar dinero. Entonces, eh, con el tema del de, de drago y la hora, pues sería o bien hacer una conversión de los dragos en hora y que pudiesen interaccionar las dos redes, o directamente que la otra red eh, eh, dejase de utilizar el drago y entrase a formar parte de la macadamia. Todavía no hay nada cerrado, pero, pero el camino está abierto, ¿no? Incluso también no solo con círculos que existan de intercambios, sino hay agrupaciones, asociaciones de vecinos, la cosa es contactar, no tienen por qué ser usuarios simplemente individuales, personales, puede ser una asociación, una familia, hay muchas posibilidades. Uh -huh. A ver, vamos a ver, hacemos un, una pequeñita parada para aprovechar a una cinéfila que tenemos aquí cerca. Nos va a contar eh, brevemente cómo va el festival de documentales que se celebra en Guía de Isora, y en concreto va a hablarnos de una película que le ha gustado, ¿no, Lidia? Bueno, ser cinéfila ya me gustaría, pero tener tiempo para disfrutar más del cine. Eh, bueno, eh, he, estado, he estado dos días nada más, no he, podido, no he podido ir desde que comenzó el festival que fue el sábado pasado y ayer le comentaba a los compañeros aquí en el estudio que estuve eh, viendo algunas proyecciones documentales que se proyectaban por la tarde y hablando aquí de toda... estábamos hablando antes de cómo funcionaba el sistema y cómo funcionaba todo no y estaba hablando de la película de, de, que se presentó ayer eh, de África, en concreto de, de, se plasmaba en la realidad de Ghana Costa de Marfil y Sudáfrica donde los jóvenes son engañados son explotados, la película el título es Diamante Negro, Oro en Falso donde es una vieja historia con un nuevo giro perverso, ¿no? donde antes era conocido como el comercio transatlántico de esclavos y hoy en día se llama simplemente negocio. Es una historia muy fascinante sobre la red internacional de especulación y tráfico de niños africanos bajo el paraguas del futuro mundial. Eh, Cómo utiliza eh, una organización o institución que se llama SPIRE eh, que se supone que va por todo África seleccionando a chicos, engañándoles diciéndoles que les van a coger los mejores clubes europeos, mundiales que van a llegar a ser buenos jugadores que van a salir de la miseria niños de 12 y 13 años eh, los niños que están en unas condiciones eh, totalmente infrahumanas, viviendo en la calle sin comer eh, hacen que sus familias busquen el dinero de donde sea y como sea para meterles en escuelas donde se les entrena para formarles o se les compra, dice que se les va a comprar un billete, se les lleva a Túnez o se les lleva a cualquier lugar de Europa o del mundo, pero normalmente es eso, al norte, a Túnez o a Europa. Y donde estos chicos están totalmente engañados, sin nada de lo que le habían prometido, sin, uh, con un visado falso y con, sin posibilidad de volver a casa y con un engaño, que no, no, los padres ahora tendrían que pagar la multa por tener la situación ilegal en el país. Y luego el billete para poder volver. Entonces era un sufrimiento. Eh, bueno, es otro tipo más de, de negocio, ¿no? Con la esclavitud eh, en África y con el, el tráfico humano. Eh, el sueño de todo niño africano eh, eh, de ser ojeado por un club occidental, ¿no? Y se aprovechan de eso. El fútbol significa una manera de salir de la pobreza para toda la familia y un pasaporte de una nueva vida que nunca, que nunca llega. Y creo es muy recomendable. Creo que la segunda proyección era hoy, me parece, y, y toda, tanto esta como el resto de, proyect, de documentales y cortos que se están, se están proyectando en el festival, tienen muy buena calidad. Son muy buenas las temáticas sociales y, sociales sobre todo, y políticas que se están eh, tratando, son bastante interesantes. Y hasta el sábado por la tarde, quien tenga tiempo de hacer un saltito aquí a 10 horas, puede aprovecharlo porque están durante la mañana y durante la tarde proyectando, haciendo mesas redondas, haciendo debates. Y están, yo creo que la, la propuesta es muy interesante, es el sexto año que se celebra, se celebra el festival y cada año es mejor, que no solo Galeano, que estuvo el domingo y estuvo muy bien, los que pudimos disfrutar de, de oírle en vivo y en directo. Pero que proyecciones buenas como esta y otro tipo, había una muy buena también, Rafa, de Perú, donde hablaban de la educación en Perú y el sacrificio y la motivación, que no tiene nada que ver con la motivación que tienen nuestros niños aquí, de aprender y de estudiar que hacían esos niños levantando, durmiendo 3-4 horas diarias, durmiendo sobre los pupitres, repasando las raíces cuadradas en el muro en, en su pueblo porque no tenían ni un cuaderno donde escribir, porque querían aprobar el examen. Niños con unas ansias y una capacidad y unas ganas de aprender y que su situación de pobreza y miseria no se los permite. Ese documental deja mucho que reflejar para proyectarlo a nuestros niños aquí en nuestras aulas. niños y nuestras niñas no quieren aprender, pero queridos y queridas amigas, es culpa de nuestros niños y nuestras niñas no querer aprender. Que oí el otro día a la consejera de Educación de aquí de Canarias Decir de que el sistema educativo había muerto que ¿El el... Consejera, ¿Consejera o consejero? Porque la consejera ya no está ah bueno no? ¿Quién es el consejero? Pues... Es el consejero? Eh, José uno Miguel, José Miguel, del Partido Socialista Obrero Español Obrero Español <risa> Bueno, amigas y amigos, estamos conectados con Mamen y Ana quiere decir algo. A ver, Ana. Sí, otro punto sobre la educación y vamos a dejar terminar a Manolo también antes de, de conectar otra vez contigo, Mamen. Pero otro punto de, sobre la educación. Un estudioso, que no recuerdo ahora el nombre, hizo un estudio sobre el pensamiento divergente. ¿Y qué es esto? ¿Qué es esto del pensamiento divergente? No es más que ver la posibilidad que tenemos nosotros de crear eh, no, bueno. eh, formas de actuar o idear o diseñar cosas a raíz de un elemento. En este caso utilizó un, ¿cómo se llama esto que se grapa? Un clip. Tú lo sabes, Manolo, utilizó, no, no. utilizó un clip. Y con niños pequeños, probó con niños pequeños, los niños le sacaban utilidad al clip, 300.000 utilidades. Los mismos niños crecieron. Tenían 13 años y el clip solo servía para juntar papeles. La, el sistema educativo acaba con el pensamiento divergente, que va más allá de la creatividad. Por supuesto, porque eh, parece mentira, pero que hemos evolucionado hacia un sistema donde la atención a la diversidad cada vez es mayor, donde la apertura y no solamente el sistema es positivo, que se, que se daba en nuestra época, cuando nosotros estudiamos, que tenías que mamar lo que te metían y ya está, no te daban potestad para tú reflexionar. Y buscar solución por ti mismo, ¿no? Los problemas, todo te lo daban impuesto, pues ahora que se supone sí. que tienen los niños pues mucho más recursos, más herramientas, eh, más capacidad de, de, de amplitud, eh, al contrario, no les dejan, eh, está todo muy, al final todo muy controlado, todo muy esquematizado y hay que seguir en la línea, hay que seguir en la línea por lo que queremos conseguir, ¿no? Hombre, seguir a la línea es porque tenemos miedo a los cambios y porque no estamos abiertos a las nuevas creaciones y porque tenemos una inseguridad a la hora también de, de acompañar estos cambios. Yo creo, sinceramente, que echamos manos de cosas de atrás y que las cosas de atrás están bien, pero que también están bien las nuevas creaciones y atender a esta nueva gente que está entrando. Luego me dicen, no, es que el niño es hiperactivo. No, es que usted... Es demasiado pasiva, a lo mejor. ¿Usted es demasiado pasivo? Eh, cuando hay una noticia negativa, eh, Mamen, Xavi, a veces teníamos el hábito de decir Yucatán, Yucatán. <risa> sí. ¿Por qué, Ana? Yucatán, Yucatán. Decíamos Yucatán, Yucatán, porque cuando los colonos llegaron a, a México, una zona de México, preguntaron a los indígenas ¿Cómo se llama este lugar? Y los indígenas, Yucatán, Yucatán. ¿Cómo se llama este lugar? Yucatán, Yucatán. Los indígenas le decían a los colonos, no entendemos nada, no entendemos nada. Y los colonos dijeron, ah, es Yucatán. Fuerte, bueno, Mamen, Xavi, Hola. seguro que quieren contar algo por las ondas. Uf, mogollón de cosas, ¿por dónde empezamos? <risa> no se corten, no se corten. Mira, yo no sé, me encantaría decir un montón de cosas, de explicar sobre todo la macadamia, ¿no? Porque, porque realmente es, es una manera de ponerle un nombre a un proyecto, pero es un poco una visión que tenemos muchos, ¿no? Que es crear un, una manera de operar eh, sin estar subyugados, ¿no? Sin estar, sin sentirnos esclavizados, sin estar todo el día trabajando. Yo particularmente, claro, es de lo que puedo hablar, ¿no? Pero, pero vengo de ciudad, vengo de trabajar... Todos los días de la semana, de, de pertenecer a una cadena de consumo brutal. Y todo el me abrió las puertas a conocer que se puede vivir con menos dinero, incluso con muy poco dinero. Y yo cada vez me encuentro con más personas que viven sin dinero, ¿no? Y lo que comentaba antes, no recuerdo quién era, no sé si Juan Alberto, que decía que cada vez era más feliz, ¿no? Y particularmente yo lo que he descubierto y descubro todos los días, ahora que tengo tiempo para estar con mi niña. Y, y es un poco por lo que tiramos, por ganar todos, por ganar todos, punto <risa> por ganar ¿No? todos y estar cuatro. Basta, De esta manera ganamos todos porque todos ponemos en común y sobre todo pensando en yo qué sé en Personas mayores que estén en casa solas todo el día y que se creen que no pueden aportar nada y de golpe se les da la oportunidad de ofrecerse como cuidando niños o escuchando o aportando experiencias. O cada uno da en la medida que quiere, ¿no? Pero todos tenemos algo que aportar. ¿no sí, yo sí, yo quería añadir también lo que estaba diciendo nuestra compañera no de, de los jóvenes, ¿no? Que wow, tienen tanto potencial y, y parece es que está todo tan cerrado, ¿no? Tan... Que a veces se, se, se echan para atrás un poco, ¿no? Y, y nuestra intención es un poco que salga la creatividad de cada uno, ¿no? Cada uno ofrezca algo, reciba algo y, y poner en acción la gente con sus propias ideas, sus propios medios. Y eso, ¿no? Lo importante ahora es crear valor, ¿no? Y, y que no se corte la gente, ¿no? Y dejar que, se, que, se, que nos podamos desarrollar todos, ¿no? Y sobre todo la gente joven, ¿no? Tiene un papel importante, ¿no? Quería pasarle un momentito a la palabra a Tito, mientras que conseguimos introducir la llamada de Mamen también a otra persona que estuvo en La Palma, pero ahora está en otro lugar. Juan Alberto nos explicará. Tito, hemos mencionado la palabra educación. ¿Qué significa esa palabra para los saharauis? Mm, una pregunta muy, muy difícil, pero... Hay que recordar que el Sahara es el pueblo más chiquitito de África, ¿no? Uno de los más chiquititos y con más universitarios de toda África, ¿no? La palabra educación, la palabra educación es, es dejarle de libertad a la mente, ¿no? Que cada uno que no seamos tan, no sé cómo se dice la palabra robotificados, ¿no? Sea como robot, ¿no? El niño le marca la pauta al profesor, al profesor le marca la pauta al director, el director se la marca a otro, ¿no? El que está por encima, ¿no? Y no hay que salir de ese camino, ¿no? Todo tiene que salir calculado como otros quieren, que nosotros no conocemos, ¿no? Ni, ni, ni se ven, ¿no? Y hay que dejarle al niño pff, espacio para que él se expansa, ¿no? Y diga lo que piense y lo que cree. Manolo tiene un proverbio de la educación Yo no, no soy el más indicado Porque eh, desgraciadamente Me tocó nacer en una época Donde la letra entraba con sangre ¿no? Entonces no soy el más indicado Pero viendo lo que veo Pues a lo mejor eh, tuve más suerte Tú sabías, Manolo, yo esto siempre lo, lo repito. Sabías, y Tito, sabías que aquí en el Estado Español se estudia pedagogía, se hace una carrera de cinco años donde se estudia y se profundiza en las metodologías, en la didáctica, la manera de adaptar el contenido a diferentes niveles, en el cómo hacer los procesos para cómo desarrollar determinadas materias de la forma más adecuada, en las innovaciones, es decir, en diseñar cosas nuevas y, y, y centrándose en la creatividad, en psicología, en sociología, en historia, en filosofía, en educación comparada, en política educativa, en desarrollo. ¿Tú sabes cuántos pedagogos hay en el sistema educativo? ¿Y por qué? Pues averígualo para que veas que no son muchos. Yeah. Dispuesta a disparar, pero no son, pero no son. Balas para matar, son balas de amistad, son balas de justicia. Matando la injusticia, tu alma llegará. Tus palabras son balas, Tus palabras son verdad. Tus palabras son buenas. Siempre que las sepas usar. Panamericano, pan panamericano, pan panamericano pan -pan -americano, pan -pan -americano. Estamos escuchando a Che Sudaka ¿Has visto alguna vez un avión sin piloto? Eso pasa en la educación, a veces se queda sin piloto. Sobran palabras para lo que siento. Y si no tenemos pilotos, por ejemplo, podemos saber que empresas como Veolia, ADN, Ariametes, Air France, SkyTeam, Baccarat, BIC, los bolígrafos Fragonard, Hermes, Michelin, Parker, Société Générale, Dupont, Barolna, Archos, Dior, Lancel o JCDCADO son los patrocinadores oficiales de Francia como anfitrión del G20 de este año y ver que tenemos a un montón de chicos que están allí intentando protestar y que después esto se irá a México, que se lleva la presidencia del G20 y la próxima reunión, y solo para ponerles el tema, de, el lema que ha elegido Sarkozy para este, esta reunión del G20, es el nuevo mundo, las nuevas ideas. Lucas, buenas noches. ¿Me oyes? Te oigo, ¿me oyes tú? Te oigo, muy bien. Bueno, eh, presentarles. Lucas es un compañero brasileño que ahora mismo anda por Croacia, metido siempre en alguna de sus aventuras, y tiene un montón de cosas interesantes que contarnos sobre proyectos, por ejemplo, como ¿cómo se llama el proyecto de Dinamarca? Dinamarca. Bueno, Floating City es... Como... La ciudad flotante. De reciclados, un intento de creación de sociedad en el mar... Porque en el mar nadie a nadie le pertenece el suelo, ¿no? Bueno, Explícanos un poco, sí. Lucas, por favor. Un abracito. Sí. Entonces, ¿qué? Es... Lucas, ¿nos escuchas? Te escucho. El problema máximo aquí es que tengo un problema de volumen, ¿ves? ¡Ah! Sí. Nosotros te, te escuchamos perfectamente y te escuchamos en un estudio de Tenerife de una radio comunitaria, Radio Geneto, la radio de la Asociación de Vecinos de Geneto y te oyen también en La Palma Mamen y Xavi. Mamen, Xavi, ¿están ahí? Estamos aquí. Me escuchamos perfectamente. Parece muy bien, parece muy bien. Así que muy no sabemos cuánta gente tiene sintonizado el receptor, pero aquí por lo menos somos dos por La Palma... Y aquí, 3 4 5 6. O sea, ocho, Pero por lo menos te escuchamos. Somos una multitud, entonces. Eh, vale. El punto, entonces, para mí es que el trabajo que hemos hecho recientemente ahí en Dinamarca, eh, una ciudad flotante con materiales reciclados, eh, construimos nuestros molinos de viento, eh, nuestras placas solares... <risa> células fotovoltaicas con bueno eh, nuestro, nuestro compost eh, reciclamos antiguos contenedores de de óleo como estanques ¿no? eh, como cinco de ellos los soldamos juntos eh, hemos hecho un catamarán eh, luego hemos hecho vivendas eh, como un squat dentro del canal del cooling canal de la de la Dong Energy, que es una de las mayores compañías de distribución de electricidad en Escandinavia, ¿no? y entonces ahí el proyecto sigue interactuando con los jóvenes y haciendo como talleres donde ellos aprenden eh, las básicas de física y, y soldar, reciclar, en, en, en, en, en resistencia, ¿no? porque ya no se puede estar como se si está los, suprimiendo las posibilidades creativas. Eh, eh, pues que yo lo, lo que puedo decir es que lo que respecta a la pedagogía yo discordo porque si consideramos todos como el mayor maestro que podemos encontrar siempre estaremos aprendiendo sabes y si consideramos que la técnica es algo que no hace falta cuando no se tiene ningún objetivo a conquistar fuera de la tranquilidad del ser, ¿sabes? Como por ejemplo en Dinamarca estábamos ahí desarrollando como una infin infinidad de cosas, pero ahora lo que estoy trabajando es como optimización de, de los motores para trabajar en con, con reducción de combustible y eh, eh, bueno prácticamente es poner sal y agua al, mo al motor y eh, conseguir ahorrar ¿sí? gasolina. Ese es un proyecto más reciente Puedo mandarte unos links luego. Toda, pues, toda esta información que nos, que nos mandas y que va saliendo en el programa la subimos al facebookcom eh, facebook.com/puentehumano.org. Pero, mmm, Lucas, estoy mirando las caras aquí sí. de la gente y está todo el mundo como que quiere montarse en el catamarán. Pues entonces, aquí me parece un poco difícil de interagir por el volumen que, que tengo, pero... Eh, la cosa es que puedes acceder al, al site, las fotos, e incluso ir en hacia Dinamarca, están todos invitados a participar. Eh, ahí tenéis eh, que buscar ahí el sitio, se llama fludendegu.dk. Eh, o, o tú puedes acceder a fludendegu. Sí, nos lo mandas por escrito. Y entonces ya eh, lo va subiendo al, al Facebook y me, eh, aquí Juan Alberto y ya yo creo que hay reacciones pero como está un poco más lejos para levantar la mano y versele prioridad para, para los amigos de La Palma Xavi ¿Qué? ¿Ganas de poner un, un catamarán de esos en La Palma? Eso era un proyecto que queríamos uh, eh, tomar frente eh, no sé si va a ser desarrollado pero esa era una idea, de hacer un un punto, un nudo del proyecto, eh, un taller ahí en La Palma. Sí, mm. la... Ah, ¿que tenían ganas de hacer uno en La Palma? Bueno, esa era una idea, de hacer uno en Mali, o otro en, bueno, Floating City es un proyecto internacional, entonces es una iniciativa más que un proyecto, es lo sea, mm. intento de, de hacer Open Hardware, eh, el concepto de Open Hardware es cuando tú desarrollas, bueno, Yo ya lo sabrá, ¿no? Google nos ayuda. Eh, así que, eh, ha surgido una idea de ir a Canarias, sí, pero como pero se queda difícil de tener conexiones viables, entonces, no sé, pero podemos planteárselo otra vez, claro. Ahora estoy en Croacia, eh, voy a Madrid en tres semanas. ...ahí tenemos un otro proyectito ahí de resistencia... A ver, espérate, que, que, que no me eh, pierda... De hecho... ...Lucas, para dar un poco la, la, el turno para vale. la palabra... ...estaba por la palma sí. Xavi y por aquí Manolo... Eh, ...Xavi... Vamos... Sí... ...sí, sí, yo le quiero decir a, a, a Viento Lucas... ...que cuando quiera puede ponerse en contacto con nosotros... ...y, y aquí hay mucha gente interesada con, con energía renovable... ...y marineros de todo, ¿no? ...y conocemos mucha gente... Que se mueve ahí, ¿no? que, que si quiere empezar algo aquí, que cuente con nosotros para, para contactar con, con, con toda la gente de aquí, ¿no? que puede utilizarnos de, de conexión. Manolo. Venga, nosotros tenemos la, la energía, entonces teniendo la energía lo demás se renovará solo. All the rest are left beside me. We couldn't have it all. When it came to him, what he done, it struck a blow into his mind. All the rest are left beside me. We couldn't have it all. It struck a blow into his mind It struck a blow into his mind It struck a blow into his mind martes 1 de noviembre del 2011 que fue ayer Ayer culminaba la marcha contra la cumbre del G20 bajo el lema La gente primero, no las finanzas. La marcha en contra de la cumbre del G20 se desarrolló de manera pacífica en la ciudad francesa de Niza, en el suroeste, en medio de un fuerte despliegue de seguridad. Informó este martes la enviada especial de Telesur, Hilda Salas, al término de la marcha habrá un concierto en los antiguos mataderos de Niza que marca el inicio del foro alternativo a la cumbre. La cumbre oficial cuesta 12 millones de euros, la alternativa mucho menos. la de la de kolin de ganja, de kolin de ganja, bam bam, bam yeah. bam, bam bam, bam bam, bam bam bam, bam bam, bam bam, bam bam, te encuentra y ya no, no puedes zafar. Ya no es un presagio, todo pronto va a acabar. La única que te queda es pararte y gritar. Que paro por la cintura y otro paro por que canta. El espíritu no muere cuando un pueblo canta. Y paro por acá y otro paro por allá. Que si me quede mudo me vas a tener que matar. Me vas a tener que matar. Mira, estaba comentándole aquí al hermano Tito que. Mmm, de la poca televisión que puedo ver, eh, el otro día vi algo que me dejó un poco, bueno, de aquella manera que era. Eh, de repente en Nueva York empiezan a caer gente de, de los balcones, de las terrazas y empiezan los americanos a ponerse nerviosos diciendo que es un atentado terrorista, que tienen que haber soltado algún virus, que algo grave. Y al final, para terminar, era que en vista de toda la porquería y todo el mal rollo que se está generando en este mundo, todas las plantas que se comunican emiten una feromona que anulan una parte del cerebro y hace que la gente se autodestruya. He dicho. Mama, yeah, mama, baby, mama, baby, mama, baby. Aquí Lidia tiene una noticia, que es que España pierde población tras 72 años y vuelve a ser país de emigrantes. Así que, desde el 1939. ¿qué dice ahí? 39. Pues sí, Rafa. Eh, ahora hay una involución. Todo lo que ha sido eh, la, la, el movimiento migratorio durante estos últimos años de Latinoamérica a España, ahora estamos yéndonos nosotros a, a Latinoamérica, ¿no? Ahora están ellos mejor, con más calidad de vida, que nosotros. Y recursos que no, no hay que olvidar, ¿eh? que son países que tienen recursos, que pueden producir, cosa que aquí no se puede producir. ¿vale? Y Brasil le pidió... A España dos millones de empleados para preparar lo del Mundial y los Juegos Olímpicos, ¿no? Están en auge. Eh, bueno, esta es una más de las consecuencias de la crisis económica en España, donde por primera vez desde el año 39 se pierde población. ¿eh? Las estimaciones indican que nuestro país recibirá 450.000 inmigrantes frente a los casi 600.000 españoles que a lo largo del año habrían salido del territorio. Sí. En busca de mejores oportunidades Así que, eh, nada La, la sociedad del bienestar que hemos tenido hasta ahora Se ha perdido, se ha perdido Y de verdad, estamos todos mirando Hacia los países del sur Pero yeah. aquí, aquí llega alguien más al cayuco ¿eh? Aquí en este estudio En el 107.5 Viene una persona más si hubo vida, sé que un día Fue cierto, siempre vuelve la verdad. Si een un tiempo que fue bueno, een hubo un tiempo de alegría, een hubo vida, sé que un een volverá, como la marea que een y se va, como la een que no está y está, een la sonrisa que dan en een alma, para siempre allí Voor volver en que te Volverá Como la marea Que viene y se va Como la luna Que no está y está Como la sonrisa Que da en el alma Tenemos me, Creo que Mamen eh, Y Xavi ¿Están ahí? ¿Estáis ahí? Estamos aquí, aquí estamos. Viento Lucas, José está también, Lava Aquí estoy Yo Bueno, pues hay una persona aquí que también tiene conexión con La Palma. Tiene, una, sí. tiene también conexión con La Palma que se llama Marí. La conocemos, sí. No, Hola. yo no. ¿Qué tal, familia? Muy bien, ustedes. Entonces ya hablaron el proyecto La Macadamia. Sí, comentamos... Hombre, se podría hablar más en profundidad, pero así comentamos por encima, sí. Sí, entonces, no sé, venga, mamen, que tienes el tiempo ahí de antena para ti. No, venga, va. <risa> bueno, con respecto a lo que os comentaba antes, que os decía que el banco del tiempo ya está funcionando, eh, la idea es, el, al comentar, de crear un sistema donde se pueda funcionar sin dinero es porque... Eh, por ejemplo, tenemos huerto en la macadamia, ¿no? Entonces, quien vaya a trabajar en el huerto, las horas que, que pasa en el huerto son horas que le computan, ¿no?, que gana su trabajo. La producción del huerto entra a formar parte de intercambio también, es decir, se puede sacar producción de comida a, que, a cambio de tiempo, ¿no? Entonces, cualquier persona que entre en el sistema aportando un servicio que puede ser, por ejemplo, sacar a un perro de paseo, pues puede sacar comida a cambio de eso, ¿no?, Y los ayuntamientos, hay bastante aceptación ahora mismo en la isla porque el momento parece que es favorable. Por, por... Siempre del negativo sale el positivo no y parece que ahora el... tocan periodos de cambio en todo y desde servicios sociales empiezan a ver súper des... desbordados y entonces escuchan. Entonces, tanto el ayuntamiento de Los Llanos, que es principalmente donde estamos, Pero, pero ya hay gente funcionando en el banco del tiempo en otras partes de las islas y otros ayuntamientos que están interesados, ¿no? Y la manera realmente de, de colaborar que les estamos pidiendo, no pedimos dinero, ni pedimos... Realmente pedimos una, que nos ayuden a encontrar un lugar, o sea, que cada municipio haya, pues eso, una finquita y que tenga una parte cerrada para poder hacer actividades... Y que puede ser el propio ayuntamiento, un particular que le apetezca cederlo, por trueque, a cambio de producción, depende de lo que busque cada uno, ¿no? Pero, pero es, un, es una idea para todos y abierto a todo el municipio, a todas las islas y a todo el planeta. Sí, ahora mismo quería añadir... Rurales, ¿no? de, de momento de los llanos y queremos poder usar todos los lo de la isla ¿no? Para, para gente que quiere dar clases ¿no? a cambio de tiempo dentro de la macadamia y, y, y activar estos espacios no que, que muchas veces están cerrados sin uso y son y son perfectos para que el, que el pueblo lo utilice y se y se beneficien entre ellos, ¿no? que hayan más, más sitios de conexión entre la gente ¿no? Yes, hay alguien por ahí. Bueno, sí, hay personas. Hay personas. Eh, bueno, que... eh, escuchó un poco. Mame. Me bueno. escucha, mame. Sí, sí. Estamos okay, aquí. que entonces lo que te quería decir que están yendo directamente al ayuntamiento a plantearle el proyecto, a ver qué, qué, qué plantean ellos, ¿no?, a cambio. Sí, realmente. Hubo una presentación ya en el ayuntamiento de Los Llanos con el grupo de gobierno y vinieron creo que del ayuntamiento de Tijarafta y, y estaba así abierto al público. Entonces hicimos una presentación de la macadamia, hicimos la petición de nuestro deseo, ¿no?, que se encontró un sitio, pero... Realmente nos estamos dando cuenta que, bueno, lo que son las experiencias de aprendizaje en la vida. <risa> tampoco hay que buscar fuera, ¿no? Porque sitios tenemos toda la isla. Y aparte de los sitios sociales, como es el, el caso de los locales que hemos hablado hoy, eh, si no tenemos un sitio físico donde se pueda juntar todo, se puede hacer en todos los sitios a la vez. ¿no? Realmente simplemente crear como un concepto mental o una manera de operar diferente, ¿no? y que se convierta un poco en, no en norma, sino en, en un patrón, cambiar patrón, ¿no? cambiar patrón de consumo por, por realmente valorar el, el servicio, el trabajo, sobre todo la atención de otras personas, no porque una de las bases para nosotros fundamental de la macadamia es que el tiempo de todo el mundo vale lo mismo, da igual la experiencia que, que tengas, no da igual que seas médico, da igual que limpies escaleras, Porque realmente lo que se está valorando es que una persona te dé una hora de su atención. Entonces ya simplemente eso creo que a, a muchos nos toca completamente <ríe> las reglas de juego que teníamos. ¿no? Y... Pues, Mamen, ¿podrías contar tú un poco cómo te surgió la idea? Un poco tu experiencia personal. Bueno, realmente la experiencia personal fue... Al cambiar, al venirme a vivir a La Palma, que, que para mí es como el paraíso, ¿no? Que en el sentido que estás un poco fuera del mundo y aquí todo va más despacio, ¿no? Y, y te das cuenta que, que realmente tienes tiempo y, y aprendes. Yo, yo qué sé, de repente yo me puse a pintar, me puse a hacer cosas que no había hecho en mi vida porque había estado todo el día trabajando para conseguir pues Y aquí de golpe estoy haciendo con 500 euros, mi niña y yo. Y tengo todo el tiempo del mundo para, para estar con ella. Y, y esto en realidad viene de man, no normalmente en verdad, sí tiene su sueño ¿no? y una vocación para esto. ¿no? Yo hace, hace años, cuando la conocí, pues estábamos un poco cada uno separado ¿no? en su vida y llegó esta mujer a La Palma. Por ejemplo, cada martes tenía una proyección ¿no? de una película en, en el patio de su casa y y llegó a congregar mucha gente no y y cada después de las proyecciones hacíamos diálogos no y wow, se, se hizo mucha creación de valor no salimos súper inspirados no de cada reunión y que todos queríamos compartir lo mismo no de aportar cosas no de entre todos no y, y, y consiguió unirnos no a mucha gente y, y, que, y que emprender entendiéramos no por diálogos no de ideas no y, y de aquí también sale un poco la macadamia ¡Viva la unión! ¡La unión hace la fuerza! ¡No es tiempo de morir! <risa> vamos en la recta final del programa y Tito tiene una noticia. Uh, nos enteramos hoy o ayer, ayer fue que el UNESCO reconoció a, a Palestina como un estado, ¿no? Y inmediatamente se decían que Estados Unidos no, no tiene relaciones íntimas con Israel, pero se notó que sí porque enseguida le recortaron... La ayuda, la, el dinero que tiene destinado a ellos Que son 20 millones Que la van a recibir Iban a recibirla en, en noviembre Y Israel amenazó con, con castigos más duros a, Hacia la UNESCO, ¿no? Sí el, a, a Israel eh, contraatacó con el, La autorización de 2.000 nuevos asentamientos Según, según la noticia, la misión palestina recibió 107 votos a favor y 14 en contra, con 52 abstenciones, lo suficiente para lograr una mayoría de dos tercios. De esta manera, Palestina obtuvo la condición de miembro de pleno derecho que le permite inscribir ciertos lugares en la lista de patrimonios de la humanidad, como la Basílica de la Natividad, en la histórica ciudad Cisjordana de Belén. Es una pequeña pero importante victoria de la Organización para la Liberación de Palestina, que el mes pasado había presentado su solicitud de ingreso como estado miembro pleno en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, petición que se encuentra estancada en el Consejo de Seguridad, donde seguramente será vetada por Estados Unidos. Son buenas noticias. Es otro estado, otro paso en la dirección correcta, dijo Hussam Somblot, miembro de la OLP y ex embajador. Marchamos hacia el pleno estatus en el sistema internacional. La UNESCO es una organización muy importante, destacó. Israel criticó rápidamente la decisión. Nimrod Barkan, representante israelí ante la agencia, declaró que la votación era trágica para la idea de la UNESCO. Estados Unidos, Canadá e Israel votaron en contra. Al igual que varios países europeos, incluyendo Alemania, Gran Bretaña se abstuvo mientras que Francia votó a favor. Sí, el gobierno israelita dijo que había, que había sido una tragedia. Pero lo importante es que la UNESCO... No hay ningún país con derecho a veto. En estos días se reúne el G20 en Cannes, pero ¿qué es el G20? El grupo de los 20 tiene 20 miembros, como bien su nombre indica. En la actualidad el G20 es un grupo para nuestra época. El número total no se ajusta al real. Los gobiernos, anfitriones comúnmente, invitan a otros países ya sea para contar con la representación de regiones en particular o aplacar a países vecinos que expresaron su queja. Es así que comúnmente se cuenta con la presencia de cerca de 25 naciones, más las autoridades máximas de organismos internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y las Naciones Unidas. La Unión Europea ocupa la mayoría de las plazas comúnmente correspondientes a seis o siete países, así como las representantes del Presidente del Consejo Europeo, el país que ejerce la Presidencia y la Comisión Europea. interior já es jimmy o oh ministério do interior já es que sou jimmy eu fico a saudar a minha mãe fico oh, oh. a saudar de meu futuro do oh, porto oh. fico a saudar de meu carnaval menino da rua Los países que se, se sientan en la mesa representan alrededor del 85% del Producto Interno Bruto mundial. Naturalmente que las economías desarrolladas más grandes, especialmente Estados Unidos, ejercen considerable influencia, aunque menoscabada por sus preocupantes resultados en los últimos años. También son importantes las opiniones de los grandes países en desarrollo, como China e India, aunque las economías de tamaño mediano pueden ejercer más influencia que la que tienen movilizando a otros en torno a cuestiones específicas. Por ejemplo, Australia y Sudáfrica han insistido este mes en la consideración de varias opciones para complementar los recursos del FMI en caso de producirse otra caída de los mercados financieros. ¿Y cómo se acabaría esta lucha por don poder y don dinero? ¿Cuánto nos tocaría a cada uno si dividiéramos todo el dinero del mundo en partes iguales? Pues esto implicaría llevar a cabo a cero a Bill Gates, por ejemplo, y luego darle la misma parte que le tocaría al más pobre del mundo. Y la referencia es una página web que hace este cálculo que pone web caída. La caché de la web es lo que se puede consultar y está en una página que, bueno, mmm, sí se puede ver. Aquí pone, si dividiéramos todo el dinero del mundo en partes iguales... Si tomamos los eh, 60 trillones de dólares norteamericanos y los dividimos entre los 6,8 billones con B de personas... Que son mil millones, que está hecha la americana esa traducción, está un poco deficiente, ¿no? Sí, pues son 6,8 billones con B de personas existentes en el mundo que ya creo que ya no son seis, seis mil millones ya subimos sí, siete, mil, siete, siete mil mil antes sí. de ayer nació la última niña bueno la que cumplió la cifra bienvenida de... en China no fue o en Japón fue en Oriente pero sí así que ya somos Entiendo, siete mil millones cada persona recibiría aproximadamente nueve mil euros No, 9, $9 mil dólares. ¿Cómo está todo el ¿Sí? la, la niña que nació, el nacimiento del número 7 millones, lo están disputando 6 países. No sé si sabes dónde está el niño ese, ¿no? Porque no tan... está... <risa> No, en las redes sociales eh, se decía el otro día que había sido en China, ¿no? Que había nacido en la niña número 7000. Sí, yo, 7000, No, 7 millones. Y yo leyendo en un periódico de aquí, decían que hay seis países disputando entre. A ver quién. ¿Dónde nació el ser esa humano, criatura, ¿no? Eh, sí, 7 cualquier millones. Cualquier cosa, ¿no? cualquier motivo para hacer. Puede ser que nació en África o en Sudamérica o en Pero un mira, país. es imposible decir eso porque el, esta bola está girando constantemente. Entonces el tiempo no es igual en un sitio que en otro. O sea, puede, al mismo tiempo que lo dice que ha nacido aquí, han pasado horas allá. Por lo tanto, es un cachondeo de un montaje porque menos hablar del que viene y más hablar de los que se tienen que ir porque no comen. Que son 70. Bueno, tenemos, Dicen, tenemos a Lucas. Lucas nos quiere contar, 70 nos quiere días contar días. una noticia sobre la acción sincronizada. Lucas, ¿estás ahí? Sí, estoy aquí. Tengo que hablar un poco bajito porque hay un niño que duerme. No lo queremos despertar. <risa> eh, pues la cosa es que en los últimos 15 hubo una acción sincronizada como tú eres, tal ¿eh? Eh, y muchos siguieron después del 15 como el caso de los compañeros que están en Londres eh, y ahí lo que pasa es que ahora también eh, fueron al final de la acción se juntaron a la iglesia y están como, estaban esperando el orillito porque la iglesia no a los jóvenes porque... Si no, para unirse recibir la pasta que le di a la gente con pasta para la iglesia. No, no, Entonces, puede, Lucas, final, la Lucas, ¿puedes que... puede repetirnos, por favor? No, nos entra con mucho ruido. A ver si podemos eh, vale. retomarlo. Adelante, vale. adelante. Las cosas es que, la cosa es que después de la acción sincronizada, eh, hubo un los jóvenes que fueron por policías de la plaza a una otra parte, ¿vale? Eh, y entonces se concentraron en la iglesia, ¿vale? esa iglesia los recibía y les daba amparo y pero, pero ahora eh, fueron presionados por la aristocracia etcétera, y, eh, que le hacían con que echasen a los jóvenes desde ahí a la calle, entonces ahora se está decidiendo que la iglesia va a pasar un poco de, del tema y los jóvenes van a quedarse sin sitio de alojarse. Es un hombre. Lucas, eh, nos, pasó, puedes, bien... nos puedes contar de nuevo la noticia por escrito porque no está llegando ah, más, bien eh, el sonido y la, y, eh, la, y, la, y la replicamos por aquí, ¿vale? Bueno, y en la recta final del programa, entre otras cosas, también algunas queríamos aprender a hacer pan en casa. Para no tener que ir a la panadería siempre, ¿no? Si de pronto mmm, tienes un horno en casa, por ejemplo, ¿se podría hacer pan, Marí, con un horno? Bueno, aunque uno vive al lado del campo de Catlón, Leroy y todo eso, tenemos un horno de leña en casa, sí. Ah, y si quieres que hacer Que es pan. alucinante, pero es verdad. Y si, y si quieres hacer pan con el horno, ¿hay que ir al campo o no te falta? Bueno, eh al campo sí, para coger el trigo y molerlo y hacer la harina, luego pilla un poco de levadura de alguien que te de levadura madre, lo mezcla y hace un, una masita y la pones a cocer en el horno, que parece que el pan para mucha gente es una cosa como mágica de dónde sale y cómo se hace, pero podemos experimentar y no es tan difícil. Sí, porque Tito también sabe, sabe algo de pan, pero entonces hacerlo en tu casa, levadura madre, es difícil de conseguir la levadura. No. Agua y harina y, miel. y tiempo de fermentación. Y un poco de miel y ya, y un, ya está. está. O sea, las agua, cosas harina, sencillas son sencillas. A ver, si no tenemos nadie que nos deje la, la levadura, la hacemos, la fabricamos así. Claro. Eh, repetimos ingredientes para hacer <risa> levadura. Agua, harina. Y un poco de miel. Y todo eso fermenta y eso es lo que hace la levadura. a ser posible la harina que no sea transgénica, el agua que sea pura y la miel que sea de abejas. Y de Tenerife. <risa> para Tenerife la gente de La Palma tiene su miel muy rica. Sí. ¿Y, ¿Y entonces las proporciones para hacer la levadura no son complejas? Mm, harina, agua más o menos ahí. A ojo. ¿A ojo? No, pues, ¿Sí? Se deja, sí. Y un poquito de miel. Sí, para fermentar. ¿Cuánto tiempo se tiene que quedar fermentando aproximadamente? Venga, lo digo. Tú haces la mezcla, ¿no? Y lo pones en un bote de conserva, tapado sí. con un trapito, porque tiene que respirar, y marcas con un bolígrafo dónde está. Y cuando han pasado dos días ves a dónde ha subido, vuelves a marcar, ¿de acuerdo? Y verás cómo ella misma va creando sus propios, eh, ¿cómo se llaman las, eh, las bacterias, no? Sí, eh, el fermento. El, el, el, fer, el fermento, entonces se va aumentando mm. y luego eso ya, cuando está más o menos, pues ya lo mezclas con la otra masa que has hecho con harina, agua, un poco de sal y tal, y es lo que hará que fermente la otra masa. Tiene como un olor, cuando está bueno y tal, tiene un olor como a cerveza. ¿no? ¿Voy uh -huh. bien? Sí. Yo no soy profesional, pero, no, pero no hace falta, me ha dado no hace por, a, por hacer pan. No hace la, me la, encanta el pan, nen. La proporción, eh, Marí, por ejemplo, entre la harina nueva, que, con la que queremos hacer el pan, y la levadura, que tiene que ser poca levadura... Claro, como poca levadura y, y que se pone en la masa. ¿Como cuánto? ¿Un dedo para una barra de pan? Como tres cucharas. Como tres cucharas. Tres, tres cucharas, cucharas opera para ponerle mmm, dos panes grandes. sí. Uh -huh. Para hacer dos panes grandes. Uh -huh. ¿Y qué tipo de panes haces tú? ¿En forma así? ¿Le metes cosas integrales? Sí, ¿Le claro metes bien. semillas? Sí, sí, sí. De todo. Le, le puedes poner de tomate, ajo, semilla de girasol, calabaza mmm, y. Sí, eso. ...sésamo, sin sal, con sal... ...con higos pasados... ...lo que tú quieras... Aceitunas, ...creatividad voces. libre... ...creatividad libre... Sí. ...¿y cuánto tiempo tiene que cocerse eso en el horno?... ...pues... ...cuando está cocido es que está hecho... <risa> <risa> ...bueno entonces... ...acuérdate... ...y que la compañera me rectifique... ...cuando está hecho... Es cuando le das la vuelta y le das unos toques y suena pam, pam, pam. Sí, sí, sí. Suena, suena bien. ¿Lo has oído, Rafa? Le das unos golpes por detrás y hace pam, pam, pam. Está hecho. Como el Bueno, eh, leo lo que nos ha mandado Viento Lucas. Vamos allá. Nos dice, ellos estaban manifestándose el 15, entiendo, el 15 de octubre, juntándose al final en una iglesia. Entonces la iglesia hospeda a los jóvenes, la iglesia para de recibir pasta y se echan a la calle los jóvenes. Así que hoy se monta el escenario eh, la situación en la que ellos pasan a estar muy organizados. Eh, bueno, necesitan soporte, o sea que quien vaya hacia Londres puede buscar encajarse en el programa de talleres que están tomando plaza en este espacio por suerte muchos toman la iniciativa de echarse de hacer charlas y talleres todos son bienvenidos allí otra o, o, eh, acción sincronizada se está haciendo en Ginebra hacía cuenta con un tipi esta cosa acción uf, aquí hay en la Suiza francesa otra acción es decir Tenemos que seguir informándonos qué acciones sincronizadas están ocurriendo en este momento en Londres, en Ginebra y en otros lugares. Y los hermanos y las hermanas, las hermanas y los hermanos griegos tienen a un señor llamado Sarkozy y una señora llamada Merkel en contra. Pues sí, que optan por el rescate o el caos, no se sabe. Por lo visto es o el euro o el caos. Y con esa sensación... Según Sarkozy. Claro, se, eh, la Eurozona premia a Papandreou a aportar claridad sobre sus planes para cerrar la, la crisis de la deuda. Pero claro, con esa sensación se enfrentan los líderes de la zona euro, que es eh, la Merkel con Sarkozy juntos. Y lo o sea, de... yo, yo lo flipo, Lidia. O sea que si el pueblo quiere un referéndum, tienen que decir Merkel, Sarkozy y todos, y dentro de poco Rajoy Zapatero y Zapatero y todos, que, que no, que, que mal, que eso no puede ser. O sea, la democracia no sirve, ¿no? ¿No? ¿Sabes lo que más? dijo el paisanín Pepiño Blanco cuando ayer le comentaron que el presidente de Grecia iba a convocar un referéndum? Que era un desastre, pero un desastre sobre todo para España. ¿Y están convirtiendo la democracia en un... Yo no creo en la democracia, por cierto, pero la están convirtiendo en una dictadura financiera, ¿no? Todo el mundo tiene que pasar por el aro o la quiebra, ¿no? Porque pff, qué más legal y más democrático que un referéndum, si la gente quiere recibir rescate o no. Por aquí circula también una noticia en la que un tal López Garrido, secretario de Estado para la Unión Europea, afirma que los referéndums son para reformas constitucionales. Y así lo hemos visto nosotros con Zapatero, ¿no? <risa> Naciera... Vicente Navarro ha hecho un libro Ese libro que lo ha hecho con otras personas eh, No se lo han publicado A la editorial que se había comprometido a hacerlo No da una explicación Y ven que la fecha del 20 de noviembre Llega Y el libro no puede salir a la luz ¿Qué ha hecho Vicente Navarro? Está en la red Te lo puedes bajar de la red Yo he pasado el link a Puente Humano ¿eh? Son 225 páginas Y se titula Alternativas Económicas para España, en sí, concreto, Sí. ante lo, la situación actual. Lo apoya Noam Chomsky. Noam Chomsky. No sé si lo digo bien. Respecto a nuestros amigos, a Marine, al marín este que en Oakland había recibido el impacto, no tenemos confirmación de que haya muerto. No, no. ¿Sí de que estaba grave en el hospital? Ah, okay, okay. Y eh, otra noticia es que en México Anonymous uh, amenaza a los narcotraficantes Porque en una manifestación contra el narcotráfico un activista de Anonymous fue secuestrado Entonces la red amenaza con sacar información sobre esta red de narcotraficantes Con qué policías eh, entran corruptelas, con qué funcio funcionarios Y el Estado mexicano dice que no tiene que hacerlo porque sería el caos y podrían haber muertes si se sabe la verdad. de Anonymous eh, un mensaje para las elecciones del 20 de noviembre. Hay dos, uno es tramo corto y el otro es un tramo un poco más extenso. Y, y no sé qué más. En fin, que la gente se mueva, que para eso está Internet y no para jugar a marcianitos. Bueno y así vamos que nos vamos. Creo que siguen, Lucas. Vamos a ver si te oímos ahora un poco mejor. ¿Cómo va todo, Lucas? ¿Qué loco. Oye, esto, La cosa es que tengo que organizar mejor la información antes de pasarla para que no sea tan caótico. Bueno, tenemos pero... aquí los enlaces que nos has enviado, el vídeo de la experiencia, energías renovables, eh, alternativas en Dinamarca, eh, voluntad de hacer cosas con La Palma, y tú a todo esto que eres de Brasil, ¿no? Pues sí, soy de Brasil, me entrevisto ahí pues, por Juan, pero... La cosa es que ahora soy ciudadano del mundo y eso es una cosa que quería mucho hablar sobre un día, tener el tiempo de claridad para hablar, que, que es eso, ¿no? la libertad de moverse entre las fronteras sin tener que, antes de la persona, ser un papel. Ciudadano eh. del mundo. Mira, y también creo que tenemos aún a Xavi y a Mamen. Aquí estamos. Bueno, ¿qué proponen para, para acabar el programa? Yo llevo un buen rato con ganas de decir algo, pero pero pero no sé cómo decirlo. Uh -huh. Es, es ponemos... sobre algo que leí el otro día. Uh -huh. que hablaba de la filosofía juna de, de la polinesia, y decía que tenían un concepto muy claro y era que la, la energía fluye donde va la atención, ¿no? Y si estamos poniendo la atención en lo que están haciendo mal fuera. Nos estamos perdiendo de crear un montón de cosas, ¿no? Y si queremos realmente que esto cambie, que utilicemos nuestra energía en algo constructivo, no en mirar los errores de otros, ¿no? Porque al final, si miramos en pequeño, los vemos en nuestra vida igual, ¿no? Entonces, que es mejor, esto es mi opinión personal, ¿no? Utilizar el tiempo para construir. Y, y, y os quería dar las gracias por lo que estáis haciendo. Gracias. Y estableciendo puentes Que es un poco yo creo que la visión que tenemos todos no, La vivimos porque, porque Es por ahí por donde va la revolución Y amándonos todos un montón Muchas gracias Mensaje Menos manifestaciones Y más acciones Ahí estamos Creación, ¿no? Bueno, yo No sé El sentimiento hacia el pueblo saharaui Lo que está ocurriendo Lo que están sufriendo desde hace tiempo Y la dignidad Que yo creo que realmente es un, un ejemplo ¿no? Para todos los que estamos alrededor En África continental En las islas En el sur de Europa ¿no? Allí donde llega más la onda saharaui Es un ejemplo de dignidad Porque están haciendo Una resistencia pacífica luchan contra lo que parece es imposible y no dejan de crear y de crear y de construir y continúan y continúan. ¿Eso cómo se consigue? ¿Hay que vivir en el desierto para tener esa capacidad y todo? <risa> el desierto da capacidad para para resistir y para y para crear? No, se lo da la necesidad, ¿no? Mm. ...aquí tenemos todo fácil, ¿no? Yo me considero ya de aquí, ¿no? Porque me acostumbré a... ...cómo son las cosas aquí, ¿no? Tenemos todo fácil, entonces no pensamos... ...en... ...siempre pensamos en... ...hacer las cosas lo más cómodo posible... ...pero las cosas hay que... ...buscarle siempre solución... ...sin hacer daño a nadie, ¿no? Y que un país... ...de 500 mil personas resiste... ...a una invasión... ...de 36 millones... Eh, es difícil, ¿no? Pero lo hicimos Y lo seguimos, seguiremos haciéndolo Hasta que pff, el cuerpo aguante Me... Hasta la victoria final Bueno, pues Entonces, ¿qué tal si dibujamos No sé, es una propuesta, por ejemplo Dibujar cada uno Algo creativo un, Lo que le apetezca En, en el desierto Ahí en Tindúf, por ejemplo ¿Aún? er is een project in Berlijn girant in torne de Sahara, dat is een amigo die doet soldaduur eh, en die wil een project met de coches recyclables in No Man's Land, dat is tussen Marruecos en Mauritanië. Dus daar is een heleboel voor een project in soldaten. Quizá in de volgende mogelijkheid kan hij een post van zijn e-mail. Eh, de su website. Una, una, esc una escultura soldando coches. Coches abandonados. abandonados. en la frontera entre Mauritania y Marruecos, en el espacio donde está Frente Polisario, esas cosas. Bien, ya tenemos una. Venga, que vayan saliendo las demás. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Yo creo que cualquier aparato eléctrico sin electricidad es una obra de arte en el desierto. Pues si tú vas a visitar, vas a ver que tiene más electricidad que tú en tu casa. Depen Depende a qué altura del desierto me pare y deje el aparato. Venga, la mía es un dedo que escribe en la arena los errores o las faltas que le puede achacar a sus amigos o a la especie humana y que con el viento rápidamente la arena desaparece. La mía, la mía, siguiendo en la onda de los abrazos colectivos, como empezamos hoy el programa, es un abrazo gigante y colectivo para todos los niños saharaui, con mucho afecto y mucho amor, mucho calorcito, que ya lo tienen pero la noche es muy fría y... No Picoteao, malparao. Tienes los tenis embarrao con caca. Te paraste en un mojón de vaca, color espinaca. Y me tiraste pa batata. Conmigo te cortaste las patas. El residente calle 13 contraataca De ser un insecto pasaste a ser rata. Una fucking rata, barata, vuelka, sucia, con garrapata. Te voy a sonar como a puñata mexicana. Te voy a meter con ollas y con palacanas. Y no te voy a pedir perdón en mi vida. No me da la gana. Yo no soy tu pana. Ni aunque me des lana, yo no soy tu pana y tú pana tú eres un puerco, tú eres diminuto, tú eres este alcohol, deberías suicidarte y meterte 90 pelco, 90 vale 90 palitroque, montarte en tu carro y ir a 200 millas ataque. Venga, las últimas horas de arte de la noche. A ver. Ah, la obra mía es más simple, ¿no? Es que todos los ahora puedan ver la bandera ondeando en todo nuestro territorio, ¿no? Sin Por decirlo de alguna manera, sin enemigos visibles, ¿no? Bueno, ¿queda alguna de obra de arte propuesta desde La Palma? Sí, yo quería compartir la idea de un, de un amigo que vino de Argentina, Tao, y antes de, de empezar nosotros con esto, él empezó con la fiesta del pueblo, ¿no? Y, y, y era pa, pa, para que nos organizáramos nosotros mismos y compartiéramos todo, comida, ropa, conocimientos, y, y de verdad se está celebrando... Así, una vez al mes o así y cada vez se junta más gente Marí lo conoce y es una obra de arte también la, la, la fiesta del pueblo Ole. ¿Qué? ¿Qué de qué? ¿Qué? Un abrazo un, un gran respeto Y alguna vez, Inshallah, poder estar en un desierto como el Sáhara, viendo un cielo limpio y, y gozar viendo lo que en otros sitios es imposible debido a las mil contaminaciones y porquerías que malas gentes hacen. se olviden para cerrar el programa que Miradas Doc continúan Guía de Isora. no me pagan comisión pero se lo recomiendo hasta el sábado que es la clausura eh, durante el día de mañana buenos documentales con el objetivo enfocado en los países del sur Mañana hay una charla informativa interesante de la Casa África y sobre el leak en China. Y hay buenos documentales desde las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche de Latinoamérica, África y China. Aquí en el estudio se pelean todos por despedirle aquí a todos nuestros participantes. Esto es, he tenido que subirme encima de Rafa para poder coger el micro. <risa> Chicos, desde aquí con un abrazo inmenso les decimos hasta la próxima semana, a las ocho y media. Muchas gracias por haber colaborado. Y si quieren que sus voces vuelvan a emitirse a través de las ondas, vuelvan a ponerse en contacto con nosotros, que somos todo oídos.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 Cuando me levanta, yo soy la vida Ik ya tengo, tú eres la vida Ik ben de Así die agarra tu Ik el bulto, los motetes, el equipaje, tu valija, de mochila die todos tus Ik y.